A ver si Pablo continúa o no continúa en el equipo. Y Boca Junior, por su parte, no tiene eh, bajas. Eh, a ver, sí, tiene bajas que la de Adrián Bocha, ni más ni menos. Pero aparentemente podría llegar a jugar. Tiene un golpe muy fuerte en el ojo. Ya se perdió el partido anterior, donde Boca cayó derrotado. Donde Boca le ganó a Sionista después de venir de perder con Estudiantes de Concordia. 81-76. Adrián, es de duda para esta noche. Y están esperando a la. Bueno, que se realice lo de Ariel en Lava. En reemplazo de Collins en el equipo de Adrián Capelli. Por otro lado, Atenas de Córdoba, nueve y media de la noche, en un partido importantísimo para el conjunto. De Carlos Romano recibe a Ferrocarril Oeste promocionándose en Córdoba como el verdadero clásico del básquetbol argentino. Cuando arrancó la Liga Nacional eran los dos máximos exponentes. Atenas con un gran reclutamiento y a la postre campeón de la, de la Liga Nacional, el más ganador de la Liga Nacional y el único equipo que se mantiene desde aquella etapa de transición de 1984, llamado Campeonato Nacional de Clubes, y Ferrocarril Oeste que dominó los primeros años de la competencia, siendo campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. En Córdoba lo e s t a m Promocionando como el verdadero clásico que tiene la Liga Nacional, y es que era eso en aquel momento, el verdadero clásico de la Liga Nacional, independientemente de, de que no, no era un clásico de barrio o no era un river y boca, pero realmente era un espectáculo y cancha llena para ver estos dos partidos. Atenas sin novedades, sin variantes, con plantel completo y ferrocarril o este también. Hoy se levantó con un poco de fiebre Ramón Clemente. Pero este, va a estar seguramente para jugar esta noche entonces dos partidos por LNB contenido con la producción de TIC e Play, Libertad Boca 21-30, Atenas Ferro 21-30. Una picardía, coma, que anoche se haya televisado y se hayan jugado al mismo tiempo dos partidos de un mismo producto, que es la Liga Nacional de Básquetbol. En la A, Bahía Básquet frente a Obras Sanitarias y a las 9 de la noche, televisado por Deportes B, Platense. Y este, Tomás de Rocamora. Por el nivel de partido, porque es una categoría que se está viendo menos, el TENEA, porque choca prácticamente con el mismo día de, de la Liga Nacional de Básquetbol, y eso hace que uno tenga,、eh, tenga menos contacto. Con, con la categoría. Realmente una, una picardía. Hoy se podía haber televisado ese partido, si se podía correr. Este, y, y me parece que hubiese sido mucho más lindo poder disfrutar por ahí dos partidos en pantalla abierta. Libertad Boca, 9 y media, Tenaferro, 9 y media, sin bajas. Profesor Claudio Álvarez, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo anda toda la gente? Bueno, un saludo a todos. Bueno, acá estamos bien, estamos bien. La verdad que estamos. Estamos este, bueno, haciendo el programa, llegando de Bahía, viendo los equipos cómo se van este, desarrollando en esta, en esta etapa final. Imagino que para el preparador físico,、eh, hace bastante que queríamos hablar de este tema con vos. Tuvimos ahí unos meses que estuvimos haciendo varias encuestas, inclusive、eh, fuiste uno de los encuestados. Y de los consultados en uno contra uno televisión, en Tay Sport, acerca de la preparación de los equipos. ¿Cómo se prepara un equipo para esta etapa final? Teniendo en cuenta que este, se viene ahora ya、mmm, para gimnasia, por ejemplo,、mmm, un descanso, porque seguramente va a estar en el uno y el dos. Teniendo en cuenta esto, ¿no? esperemos que sea así, teniendo en cuenta esto, que puede estar en el uno y el dos.、Eh, ¿Cómo se viene esa etapa de descanso y después los playoffs? ¿Hay una preparación diferente? ¿Hay que modernizarse? Todos los días hay que estar al tanto, todos los días, o se puede seguir en el esquema que se estaba? Mira, la perfección física、eh, va avanzando permanentemente, es, es una ciencia dentro de lo que es educación física que va en constante superación. Entonces, si nosotros no nos estamos permanentemente adaptando a los tiempos que corren, te quedas atrás, ¿viste? Si bien hay una base de trabajo que. Fisiológicamente, anatómicamente, el organismo, el cuerpo humano es el mismo. Las metodologías de entrenamiento, en función de las características, de las competencias, hay, van cambiando y vos te tenés que adaptar a los cambios. Yo creo que acá, fundamentalmente, lo que nosotros debemos hacer es eso: adaptar, adaptarnos a los que corren, a cómo es el Fixturo e h y cómo es el sistema de disputa y ver. Acomodarnos, acoplarlo al rendimiento de individualmente cada jugador y de, y de todo el equipo de usted. Yo creo、eh, que el trabajo grueso sigue siendo en la preparación, en la pretemporada. Lo que yo tengo la posibilidad de hacer desde, desde el de punto vista d el cuerpo técnico, en este caso Gonzalo García, que a mí me lo permite, como siempre me lo han permitido todos, poder extenderme en la preparación. y dentro de eso poder seguir trabajando durante toda la temporada entonces yo digamos que el plantel no se resiste tanto porque trabajamos siempre Lo que hacemos es ir adaptando las cargas a cada momento después acomodar a la nueva modalidad de t e s t o por ejemplo terminamos de jugar el viernes el lunes perdón y le dimos dos días le dimos dos días de descanso sí o sí porque lo necesitaban fundamentalmente desde el punto de vista mental La mañana arrancamos a trabajar ya pensando en el partido hacia el lunes. Después vamos a tener dos partidos seguidos y después ya salimos de nuevo a la ruta. O sea que cuando vos tenés un hueco de, de días, tienes que meter un, un trabajo más como para mantener. ¿Qué sería? Una, ¿Una mini pretemporada o nada que ver? ¿Es un trabajo para mantener lo que ya hiciste? Es un trabajo para mantener lo que ya hacemos. Este, por la metodología de entrenamiento que yo tengo, tampoco es que yo le aflojo totalmente. Yo siempre mantengo un, lo que se llama ¿viste? un umbral de, de rendimiento medio, nunca les bajo totalmente.、Claro. Porque si no, v i se t se te caen al, al mediano o largo plazo, se te terminan cayendo. ¿Y eso sirve también como prevención para las lesiones? Y eso, lo que nosotros trabajamos en este momento, tiene que ver fundamentalmente desde las entradas en calor,、eh, todos trabajos de prevención, de cuidado. Eh, todo viste que hoy el, digamos, las nuevas corrientes del entrenamiento deportivo han relacionado mucho lo que es la parte kinesiológica con la parte de preparación física. Entonces trabajamos muy en conjunto、claro. en toda la parte de prevención desde la entrada en calor. Nosotros hicimos pesa, hicimos la parte de básquet y en la parte de pesa, que antes era quizás ir a hacer pesa solamente,、sí. la primera parte tiene que ver con todos los trabajos de cuidado, de prevención. Ah, bárbaro. ¿Y, ¿Y hay entrenadores todavía, no, no te pido nombre, ¿no? este, ¿que, que por ahí se resistan o no trabajen hoy en día、eh, a la par con, con el preparador físico? Yo cre creería, creería que los hay, que los hay este, en función fundamentalmente de, de lo que uno habla con los colegas,、eh, pero se resisten por el hecho de quizás el, la falta de confianza con la persona que están. Nosotros lo sabemos porque es la dinámica de la liga que puede cambiar el entrenador, pero en la mayoría de los clubes el preparador físico o el resto del cuerpo técnico queda. Entonces el entrenador nuevo que viene,、eh, al principio, hasta que no ve que puede darle la confianza y la libertad como para trabajar, tiene cierta. Cierta separación, digamos, en el sentido d i s t a n c i a más que separación, ¿no? De falta de, por falta de confianza.、Sí. Yo, yo tengo la, la suerte de que, y la ventaja que todos los entrenadores con los cuales yo he trabajado ya me conocían o por estar juntos o por otros colegas. Entonces tengo esa libertad de poder tener la confianza de que el entrenador jefe me diga, no, Claudio, vos manejalo y ellos quedarse tranquilos. Después está en uno. No faltar a esa confianza, no, no faltar、eh, a la dinámica del trabajo y que eso se vea perjudicado en el rendimiento del jugador.、Eh, estamos hablando con Claudio Álvarez, el preparador físico, el profe del cuerpo técnico de Gimnasia de Comodoro, con, con Gonzalo García. Y la pregunta también tiene que ver con、eh, cómo se trabaja con. Con kinesiólogo y médico, ¿no? ¿Hay ese contacto con kinesiólogo y médico? Por ejemplo, el kinesiólogo o el médico por ahí te dicen, este, ya está para jugar, y vos lo probás en una entrada en calor o ese tipo de recuperación en actividad, como se hace ahora, y vos decís, no, el jugador no está todavía como para poder hacer esto, o al revés, y el entrenador con la necesidad de ponerlo, lo pone y por ahí el jugador se rompe. ¿Eso pasa todavía? Sí, el, lo que se ha modernizado mucho es lo que vos decías.、Eh, Ha habido equipos de punta que han marcado el, el, la línea. n o Yo tuve la suerte de trabajar dos años en Boca y, digamos, en los últimos dos años exitosos desde el punto de vista del rendimiento que ha tenido Boca. n o Y ellos son un ejemplo, y ellos han marcado una ruta, un camino a seguir en la liga, que es el del trabajo integrado, full、claro. time, el médico y el quinesiólogo. Bueno, quinesiólogo en hablar, José m a n i v i s t e Entonces, yo he aprendido mucho, he incorporado muchos conceptos de esos dos años que estuve ahí en cómo es el trabajo integrado, interdisciplinario, que se llama.、Eh, entonces, ¿qué sucede? A todos los clubes que yo he ido, absorbí eso que aprendí ahí y trato de trasladarlo. y Afortunadamente, hay llegada, porque hay avidez de conocimientos, hay avidez de ver cómo se trabaja en los mejores lugares. Y acá, como d o r o en ese sentido es un ejemplo porque. Los dirigentes, vos los conocés, son todas, todos muchachos jóvenes que están muy permeables a adaptarse a los tiempos que corren. Entonces, desde ahí hemos logrado una dinámica de trabajo que incluye a un médico deportólogo, al médico clínico y al kinesiólogo. Entonces, ¿yo ¿qué y o hago? Es apoyarme en ellos. Cuando el j u g a d o r está l e s i o n a d o el kinesiólogo me dice: Mira, Claudio, tanto, tantos días. Le va a llevar tanto tiempo, vamos a trabajar de esta manera, y ahí yo te lo doy para que empieces a hacer trabajos activos, ya en cancha. Entonces, el diálogo es permanente, es fluido. Y hasta por momentos trabajamos en conjunto. Vos viste que me habías preguntado la semana pasada lo de, de Maynoldi. Claro, yo te preguntaba te... lo de Leo Maynoldi, sí. Claro, yo te decía: este primer partido es muy probable que ni esté, y no estuvo. Ni siquiera viajó, porque tenía que completar su, re, su, su rehabilitación clínico-médica. Cuando me dio lo、okay、que el médico y el kinesiólogo, que le hicieron la última, el último estudio, la última eco que dio todo o k a y ahí lo mandaron para Buenos Aires y seguimos con el trabajo que ellos me daban y la recuperación física que yo l e tenía que poner. Y aquellos casos, por ejemplo, que vos le decís, este, vos sos de decirle o los preparados de físico, son de decirle, este, porque también tiene que ver con las lesiones. Este año hubo muchas lesiones, ¿no? Y, y, y, y por el tema de. De, de las preparaciones, seguramente de los equipos y del formato de competencia, que lleva un tiempo a aclimatarse, lleva un tiempo a. La cantidad de partidos, aquellos equipos que tienen torneos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de factores. La, la mala llegada de algunos jugadores a, a la pretemporada, donde tienen que hacer una pre pretemporada p r e para estar a tono con los compañeros. Digo, o s o de decirle al técnico o, o es necesario decirle: Mirá que Fulano de Tade está jugando más de 30 minutos de promedio, en cualquier momento se puede llegar a romper? Sí, es, eso es parte de la confianza. Y yo creo que eso es parte del profesionalismo de todo el cuerpo técnico y del preparador físico en particular. De, uno sabe que cuando le dice eso a un entrenador y más a alguien que ya tiene experiencia en esto, que el entrenador no quiere escuchar eso. Dice, claro. No, no es, la, no es el, la noticia que estás esperando, pero vos tenés la obligación de decírselo. Y yo aprendí de errores que he cometido en mi formación, que lo peor que puedes hacer es callarte la boca y querer manejarlo、vos. Vos lo tenés que trasladar al cuerpo técnico, al cuerpo médico, y ahí tomar una decisión en conjunto. Y después ir recordándole al entrenador, porque el entrenador en el fragor de la lucha, ¿viste? vos le decís: no, voy a tomar 10 minutos. ¿Y qué 10 minutos? Los 10 minutos principales, al, al inicio, al medio, al final. Claro, no es lo mismo. Todo dividido. Eso te lo, va, te lo va dando la. El la partido.、Especie. No hay un libro que te diga 10 minutos al principio. No, no, no, no hay u、no. Una tabla para eso.、Sí. Entonces, vos lo vas viendo. Yo con Gonzalo, al igual que con todos los entrenadores, tengo esa libertad y esa confianza.、Eh, por ejemplo, m a y n o l d en el partido que, que, va, que vuelve a Buenos Aires, quien hizo el ó r n i j o por favor, c l a u o que no juegue más de 15 minutos. Y no todo corrido. O sea, fraccionar, fraccionarlo para que no se sobrecargue las piernas y eso no le produzca un, el problema en el tendón como él tenía.、Sí. Bueno, tratamos de hacer lo posible para cumplirlo. Después está también el partido. Hay veces que vos te jugás y cojeteás un poquito más con eso porque tenés que hacerlo porque es el momento, ¿viste? Claro. Y después está, a partir de ahí, la i m p r o n t a que es lo que, la accidentología. Claro, eso puede la pasar. Mayor, la mayor cantidad de lesiones que hay en la liga tienen que ver con la accidentología. Sí, por ejemplo,、eso. la del hombro de este, Vega, partido, no, ni hablar. con la unión de Formosa, la de Horner. El otro día en, con a t e n a de Córdoba, cuando se resbala y le queda la rodilla atrás. Claro, eso, eso es accidentología, eso no lo, no lo puedes prever porque está, está dentro de las reglas del juego.、Hoy、y lo, los juego. jugadores, Claudio, te pregunto y te interrumpo, p e r d o n a m e Los jugadores ¿Sí? eh, eh, eh, están siendo todo lo profesional que deberían ser a la hora de llegar de, de las fiestas o llegar de la etapa de descanso, que no fue mucho este año. ¿En forma o hay que elaborar mucho para ponerlo en forma para que puedan arrancar sin lesionarse la pretemporada? Yo creo que, creo no, yo estoy convencido que el nivel de profesionalismo de los jugadores ha ido incrementándose año a año y ha ido mejorando mucho su capacidad de interpretación, de entendimiento, de saber. Que ellos en el, periodo, en el periodo de receso, lo que nosotros en el entrenamiento les llamamos periodo transitorio, c ellos tienen que tener una o dos semanas de no hacer nada y está bien, pero después a la tercera semana, no solamente eso, sino el físico les empieza a exigir hacer algo.、Claro. Entonces empiezan a trabajar. Antes era más notorio, pero hoy por hoy, en líneas generales, la mayoría llegan en condiciones óptimas para arrancar. Está bien, porque si no es una pérdida de tiempo también. Y sí. Porque si vos tenés un equipo de 10 jugadores y tenés 4、eh, que están súper entrenados, 3 que están más o menos y el resto está, está fuera, el, el, la, la, la exigencia física es diferente. Totalmente. Nosotros, a nivel personal, nuestro la diferencia que tuvimos、eh, fue con Mainoldi. Él terminó de jugar el torneo y a los 4 días ya estaba con nosotros. Pero bueno, eso es parte de la confianza, ¿no? Y aparte de los dirigentes hacia el cuerpo técnico. Yo le hago, apenas llega a cualquier juego, yo le hago una evaluación. Yo le digo, mirá, Gonzalo, hay que aprovecharlo que viene con v i en e con la cresta de la ola porque terminó de jugar hace cuatro días. Claro. Pero en algún momento tenemos que hacer algún trabajo como para que el tipo se prepare para una liga de diez meses. Claro, claro, claro, claro. Pero bueno, eso después ya quedan e cada cuerpo técnico y en su relación con los dirigentes que entiendan. Esas situaciones, nosotros acá tenemos la ventaja de que todas esas cosas se dan, entonces las podemos hacer, seguro, seguro.、Extranjero. Bueno, y ahora estás que te cambio de tema, este, estás con unas、eh, jornadas informativas sobre kinesiología, psicología, nutrición, este, medicina deportiva para, para chicos, ¿no? Exactamente, ¿no? ya desde hace dos temporadas yo trabajo coordinando y directamente en el trabajo de preparación física de las formativas. Y, y bueno, a mí me parece fundamental ir haciendo camino al andar. v i s t En e todos los lugares que yo he estado, siempre me gustó dejar algo armado, algo organizado, de manera tal que, en llegado el caso, venga después de mí, tenga todo listo、claro. para seguir y seguir creciendo. Y entre ellos yo veía que acá, en el sur, Si bien hay muchas cosas resueltas, hay muchas ganas, mucho entusiasmo, hay algunos aspectos que todavía no están del todo desarrollados. Y es lo que tiene que ver con las capacitaciones. Entonces, bueno, con el grupo de profesionales de Kinetic, que es la, el centro médico en el cual están todos los médicos del, del, del equipo, vamos, todos los años hacemos una jornada así de información para padres y este año la extendimos a toda la, la ciudad, deportistas en general, los otros clubes. Como para que todos tengan la posibilidad de aprovechar lo que quizás nosotros, desde el profesionalismo, podemos aprovechar. Claro, claro. Y afortunadamente fue un éxito. Y lo otro que propuse también, y que lo vamos a hacer por medio del canal de YouTube que tenemos acá, es el, de subir todas las charlas que hubo para que el resto de los colegas míos, que yo les voy mandando la información, que también tengan algo más de donde leer, que es lo que nos gusta a nosotros últimas, a ver qué están haciendo en tal lugar, saber qué está haciendo el otro, y a ir nutriéndonos todos. ¿Y, y ¿cuál, cuál es ese canal de YouTube?、Eh, yo te lo voy a mandar, no me lo acuerdo ahora exactamente, <risa> pero yo te lo voy a mandar para que, para que lo tengan. Y bueno, y después lo vamos a desparramar al resto para que, para que puedan disfrutar de, la, de lo mismo que disfrutamos nosotros, que afortunadamente fue un éxito. Vino muchísima gente, encima la municipalidad de Comodoro, ¿viste? Está, acá, está a cargo de Comodoro Deportes、eh, Otter Macharasville, y、sí, no es、sí. muy i El hombre del、mira. sombrero. Que exactamente nos dio una mano muy grande en todo lo que es difusión. ¿no? Bueno, bueno, bueno, Claudio, te agradecemos mucho el contacto. Queríamos este, bueno, conocer un poquito más cómo, cómo, cómo se viene en esta etapa de, acerca de la preparación física para los equipos. Obviamente, que cada equipo después verá cómo acomoda a sus, sus jugadores de acuerdo al, ma al material, al personal que tenga. También eso es. Si tenés un equipo más joven, más veterano, un equipo más pesado, un equipo más rápido. Tal cual. Seguramente es que、todo. eso también serán otras opciones. Eso es absolutamente personal después de cada equipo. ¿viste? Los jugadores que vos tenés, en la experiencia y, y el tiempo que están trabajando con vos. ¿viste? Nosotros acá tenemos la suerte de que la mayoría de los jugadores ya venimos de dos a tres temporadas juntos. Claro, claro, ya los conocé. Claudito, un abrazo enorme. ¿eh? Igualmente, muchas gracias por haber. Dando, de haber dado la posibilidad de trasladar un poquito al resto de los colegas y a la gente en general del base lo que nosotros e s t á n haciendo aquí en Gimnasia. Ahí está, Claudio Álvarez, el profe de Gimnasia de Comodoro, hablando un poquito de la preparación física, de esta etapa final que se viene en la Liga Nacional acerca de los equipos, básicamente de, de Gimnasia que está jugando y que es uno de los grandes secretos, ¿no? porque uno lo ve jugar a la Gimnasia y ve que tiene un plantel que juega realmente muy bien y que juega los 40.